Buenos días para vos, buenos días para toda tu audiencia. Bien, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Anelisa, se han firmado los primeros convenios para el bombeo solar eh, de agua potable en la provincia de La Pampa y una de las localidades que firmó fue Doblas. A ver, contanos de qué se trata esto. Bueno, primero fuimos sí, los pioneros mm. de este proyecto, de este gran proyecto que ha incorporado el gobierno de La Pampa con la mirada a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en realidad por ahí lo que tiene como mayor importancia este es el ahorro energético que tiene este este proyecto donde por ahí eh, lo estamos descuidando poco recién ahora tenemos una mirada más este como como, como más importancia verdad mm. sobre lo que realmente genera eh, este tema de la energía renovable <coughs> nosotros fuimos beneficiarios Con dos, eh, con, eh, para la compra de dos bombas, para que se, nosotros le, le cedemos a la cooperativa de agua potable de doblas, porque no la este, maneja el municipio, la maneja la cooperativa. Sí. Este, entonces siempre hacemos los proyectos en conjunto y hacemos este, eh, el dinero que ingresa para la compra de dos bombas sumergibles solares. Ah, bien. Este. Eh, ¿Esto que van a ir a pozos nuevos o a pozos que están en funcionamiento? No, se hacen dos pozos nuevos, justamente. Ah, sí. Bien. O sea que. Sí, sí, sí. Eh, y se va a extraer agua a partir del de uso de energía solar. Exactamente. Ese es el principal eh, objetivo que tiene este nuevo proyecto que ha lanzado el gobierno de La Pampa. ¿Y, y el... La concientización y la importancia que tiene, porque la verdad que esto es como nos debe pasar a todo lo que no vemos, no nos damos cuenta. Este, y, y el incorporar el sistema solar este, en estos eh, tiempos con el tema, los cambios climático, climáticos que tenemos, la verdad que es de suma importante. Eh, Anelisa, decías que esto lo financia provincia, que hace un aporte a través de un proyecto, de un progr del eh, exactamente. programa. Exactamente, nosotros presentamos mm. el proyecto, sí. este, lo presentamos en provincia y desde mm. ahí se nos hace el ingreso del dinero y nosotros directamente lo transferimos a la COSEDO para que ellos puedan llevar adelante este gran proyecto. Eh, Anelisa, el, el municipio, o, o sea, la población se, de Dobla se abastece del acuífero, eh, con sí, perforaciones. Con perforaciones. Bien, eh, eh, ¿la idea es trasladar eh, que todas las bombas eh, en futuro se alimenten por energía solar? Y está puesta la mirada en eso, poder incorporar, mm. en, también teníamos en un proyecto, bueno, yo entré a gestión en diciembre, pero teníamos sí. en un proyecto poder hacer justamente una pequeña planta solar nosotros compartimos eh, los edificios del acoseo con el municipio eh, comparten solamente eh, un eh, un tapial que nos separa no es cierto entonces la idea también teníamos eh, en un momento de proyectar eh, una estación solar que nos empieza a abastecer en energía para los dos este edificios y ahí empezar vuelvo a lo mismo claro. eh, que se vea lo que es, lo que nos garantiza, lo que nos cambia en calidad de vida y lo que mejoramos al medio ambiente. Uh -huh. eh, sé que lo, el tema de las bombas también a, a futuro, la idea es poder ir renovándola y llegar a esta nueva tecnología, digamos. Uh -huh. eh, ¿Y qué pasó con ese proyecto de que el, el edificio del municipio y de la cooperativa se abastezcan de energía solar? No, eh, vuelvo a decirte, es de proyecto que estábamos uh -huh. trabajando, pero bueno, no llegaremos con el tiempo de... Este, de gestión que me queda para mí ojalá a futuro se pueda cumplir porque la verdad que es importantísimo bueno, cuidar pero, el medio ambiente y lo que no tiene precio claro, pero lo dejas armado al proyecto y la sí, gestión bien, que asume lo puede llegar a lo puede a llevar terminar. adelante ah, sí, tranquilamente y ojalá así sea bien, ahí en, en Doblas asume Juntos por el Cambio eh, ganó la elección. Bien. Sí. Eh, ¿Ya arrancó la transición? ¿Te has reunido con... Sí, hemos, hemos estado en reunión con el nuevo intendente electo. Sí, sí. sí. Ah, bien. Okay. Todo bien. Sí. sí, por suerte todo bien. Eh... La verdad que uno desea que vaya bien porque nuestro pueblo tiene que seguir creciendo y progresando. Eh, Esos son y... los deseos nuestros bien. desde aquí adentro. Eh, te, y te consulto, y ¿cómo fue la elección ahora en la general eh, entre Massa y Milley y Bullrich? Eh, en nuestra localidad siguió eh, llevando el triunfo Bullrich Ajá. y después quedamos en empate con, eh, con miley Bien. Y hoy... eh, si bien crecimos en voto, tuvimos otra este, convocatoria mayor uh -huh. eh, con la sociedad, pero este, igualamos a, a Milay. Bien. ¿Y cómo la ves ahora para el balotaje ahí en doblas? Eh, yo pienso que eh, un poquito tenemos que concientizarnos de, por ahí de lo que podemos llegar a perder uh -huh. o lo que realmente está en juego en un país. Este, así que pienso que la gente está pensando esta cuestión de, de, de que cuando llegue ese día ver qué es lo que realmente perdemos a veces como derechos de los que ya tenemos eh, y también del tipo de país que queremos. Pero siento que vamos que a poder darlo vuelta, vamos a poder tener otro número eh, que va a ser más importante y, y obvio que mis deseos son del éxito que tenga nuestro candidato Sergio Massa. Eh, ¿Te imaginás eh, una gestión municipal sin coparticipación? No, no la imagino porque es imposible llevarla adelante, más en un pueblo pequeño, como justamente es el nuestro, mm. donde un municipio, eh, eh, una de las principales eh, fuentes que lo puede llevar adelante es el ingreso de la coparticipación, es mm. imposible, es mm. imposible. Mm. ¿Y, si, ¿Y sin obra pública? Y sin obra pública menos, mm. Nosotros todos tenemos que ir a gestionar a, a provincia. Claro. Todo el tiempo contamos con el apoyo que tenemos del gobernador. Es más, gracias a él hemos podido hacer mucho. Este año hemos podido ir a, este, instalar un laboratorio clínico hemos podido hacer 10 casas de barrio, a esas incorporarle el servicio eléctrico, la red de agua y la red de gas, que estamos eh, finalizando esas obras, mm. así que este, sería imposible y ambiciente para nuestro pueblo, nos retrocedería, retrocedería un montón en el tiempo, sinceramente. Claro. Bueno, eh, a contarle a la sociedad lo que significa esto para que en el Balotage decidan bien. Verdad, nacemos con derechos, que a veces no sabemos cómo llegamos a ganarlo y que hoy estén en juego y que votemos contra nuestro derecho, la verdad que este es lamentable. Ojalá podamos concientizarlo sobre eso y dejemos a nuestro país en buenas manos.